Este es el momento más esperado de la Kermés de los Hola. sábados. Y hoy vamos a... Hay que hacer una pequeña intro para explicar por qué el videíto de Juan y de Pian de hoy. En la madrugada de hace 1931 años... Eh, sí. Se dio... ¿1931? 19, hace 1931 años... Un día años, como hoy. Un día como hoy, una madrugada. Todavía faltan un unas horas tal vez. Sí. Eh, empezó una tragedia para, para el sur de Italia. Sí. Ajá. Y vamos a hablar hoy de esos amantes... El pueblo de Donadoni que aparecieron Mirá. convertidos en piedra. Literalmente hoy uno cuando va de visita a la, a la ciudad de Pompeya, encuentra ahí a esos amantes que todavía están como testimonio, como testigos de de que hay que tener cuidado cuando se duerme en noche. Pero Nicolás. porque uno <risa> si si está, se está, acuesta y no sabe si se levanta. No, pero usted se está confundiendo. No, no, no, no. Yo es, estoy hablando de cuando eh, el Vesuvio hizo cataplum y arrasó nah. con un montón de pueblos el está más bien. conocido Pompeya y que entre la lava, el monóxido, está los bien. gases de todo tipo, las piedras nah, no, bueno, estás... se murió mucha gente y, y uno de los más famosos, si no son los más famosos son los, los famosos amantes de Pompeya cuando uno va de paseo están ahí, son los poquitos que te dejan ver, ¿Sí? de los 4 o 5 cinco... pero eh... está equivocado momias casi, Buenísimo. digamos momia aunque técnicamente no son momias no Vamos a hablar de Pompeya hoy. Sí, pero sí, no... bueno, Pompeya, pero... perdón, perdón, yo también sí, Armando, quiero participar. También, no, es uno de no lo los 48 decir. barrios de, de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barrio tanguero por excelencia, así sí, lo, de, sí. lo denominó barrio es, de es tango. El casco histórico, ¿no? Lo denominó este Homero Mansi, eh, Armando del casco histórico de la ciudad. Exacto. Mucho empedrado. Exacto, Juan, sí, no no es tango, tenemos tangos, hoy un videito de... No tenemos tango. Pero tenemos Pompeya. Tenemos Pompeya, cuando les mandé, vamos a hablar de Pompeya, chicos. Nos pusimos sí. a investigar. Eh, no, no no pusieron a investigar un carajo Porque sí. no leyeron el mensaje Porque era Pompeya, banda rusa Ah, no leí esa banda, ah, bueno. rusa, eh, banda rusa eh, Les cuento un poco la historia En Rusia sí. En la época de la Unión Soviética uh -huh. Imagínense en no, difícil es, época difícil época eh. imagínense en, no entraba Para el rock, eh, época, claro, no, no entraba en el rock no no entraba mucho de lo que era el rock en inglés Elvis estaba Exacto. prohibido estaba prohibido era mucha polca no, eh, sí, este, lo más bueno, lo quiero una pol. Lo polka, una <risa> este, y vodka. Claro, cuando se rompe el muro de Berlín, empieza todo Claro, 90, 90, por ahí, Acá lo dice mucho mejor que yo el profesor Nicolás Bob padre. Bien, adelante. La apertura económica. Económica y cultural también. Sí, empezaron sí, a llegar cosas. Claro, empezaron a llegar cosas que no llegaban. Entonces, todo el rock que, que, que se empezó a, a, a armar en, en, en Rusia, eh, empezó a ser en inglés. Uh -huh. no, traidores no, estos rusos no tenían un rock recién a, hace pocos años y con el resurgir de algunas bandas que por ejemplo la, la que vamos a escuchar yo, hoy que se llama pompeya sigue haciendo canciones en inglés, es una banda muy muy reconocida eh, en Rusia y que ha, ha, ha pasado no los lo, las fronteras de, de, de su país. Este pro la, la historia del rock este ruso está está buena, la otra vez estuve escuchando también otras bandas que son un poquito más oscuras, este son un poquito más post punk eh, ¿Qué post-punk le digo, como le llama Armando? Que la no, no, el, el, el, no, entiendo. Eh. Ah, listo, muy bien. Viene, está ahí, está ahí. Yo lo que digo es que el idioma eh, del rock, ¿no? Con, con ciertos idiomas, a veces mm. es necesario recurrir al inglés o a otro idioma. Por ejemplo, vos escuchar eh, bandas de rock eh, españolas y les falta algo. Mm. Y son muy españolas para cantar muy, rock. Muy, es sí, muy para es eso. Verdad, uno es uno de acá la, no, no, les, no la siente rockera. Verdad, Hay idiomas como que no... No, sí. no sé, una cuestión de oído también. Sí, y ahora porque estas son, o sea, si vos te encontrás eh, buscar la denominación son todas bandas indie, ¿no? Que siempre hablamos de esta denominación. El indie es como el pop, ¿no? Eh, no sí. sube, es una, una clasificación que no sirve sí, para nada. pero que tiene que tiene varias particularidades. Bueno, vamos a escuchar a, a Pompeya en una en, en su disco, ellos hicieron hicieron nada más que tres discos de estudio eh, en los cuales, por ejemplo, Pompeya fue eh, eh, está dentro de un disco que se llama Tropical, ¿qué hicieron? remix de topic de tropical o sea de los tres discos dos son remixes muy comercial y después hicieron otro que bueno pero pero está muy buena es una banda que tiene mucho ritmo fan este mucho disco y me, me gustó mucho a mí Juan y yo te pregunto porque no, no, no conozco eh, sí. a la banda no la creo que no la escuché nunca eh, eh, siguen en rusia o se han mudado de rusia han andado por acá por Sudamérica por por, por o, o son tipo... Viven en Moscú, Ajá. los muchachos. En este momento deben estar cerca de Pali Cucharini, por ejemplo. Deben estar a cuadras de en un hostel de, de, un hostel de, de, de Pali Cucharini. En el 2012 eh, entraron un poco en lo que fue el... El mercado de Estados Unidos ahí es cuando hacen otra vez el, el remixado eh, y o sea, remasterizado de este disco tropical hicieron todo para entrar en un mercado internacional inglés, inglés y remix. y remixado Sí y bueno lo, ahora este se la pasan en Europa dando conciertos por por todos los lugares de veraneo que sabemos que le gusta mucho la música electrónica y, y, y andan también con, con, con esta onda del indie electrónico que, que bueno que en Europa está, no está muy muy Eh, así que vamos a escuchar sí. vamos a escuchar la Sí, bueno, no, sí si, si, si sabía por qué el nombre Bien elegido. ¿Por el nombre? No, no no lo no no no no, no, no, no no no escuché en ningún lado. Pero debe ser por le gustó Pompeya, por, le, los, son, amantes, son por los amantes de Pompeya. Bueno. Eh, vamos a escuchar a Pompeya, banda rusa de su disco Tropical haciendo Power. Gromsche in front. he's got to will of breakdown, it's the fire in the zone, don't want the to see him, don't want to stand aside, there's nothing we can keep going, I'm afraid